Yo soy sinuevo, escándalo de mi pueblo. Solitario en el desierto, dicen que no, soy de este mundo, porque nadie vio mi nacimiento, dice, que soy hijo del agua y el viento dice, pero yo soy Sinue, solitario en el desierto. Dicen que está en las estrellas el coloro de mi destino a fuego dice que una princesa está en duelo dice por eso soy sinué escándalo de mi pueblo yo sueño con la arena Del desierto y el soplo del camello Yo sueño con el polvo del camino Yo sueño con la luna Es la hora inmortal De comenzar a caminar No quiero servidores en mi mesa Ni licores, ni fiestas, ni testigos de amores por la noche, de etiqueta. Dicen que no soy de este mundo, porque nadie vio mi nacimiento, dice. de la y el viento dice pero pero yo soy solitario en el desierto